bienvenidos sean todos a crónicas del multiverso aquí venimos a debatir desentrañar disertar divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero eso sí podemos hacernos pedazos pero nunca nunca nos haremos daño nos adentraremos en el noveno arte la pantalla chica el cine la animación los videojuegos la literatura ciencio-especulativa, el manga, las novelas mexicanas de los 80s y los noventas, cómo va el necaxa en la tabla, <coughs> típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso. Buenas noches, aquí eh, el podcast más pirata que existe en los, siete, en los cuatro mares y este falange en representación de Hagen que pues espero que todo esté bien porque hace un ratito había dicho que, que, que venía como si nada, pero pues continuamos con nuestros especiales de... ...todo lo que se nos ocurra y ahorita por fin después de hacer la... Eh, ...hicimos, hic, hic, hicimos un, un inventario y descubrimos que se debía ya desde hace varios años... ...los especiales de Zapopan que se hablaba de One Piece, así que vamos a hablar de One Piece... Y para eso me acompañan los más grandes panelistas de, de, en el tema. Tenemos a Tania. Eh, Tania, eh, perdida en el mar. Pero no importa. Tengo, tengo sentido de la ubicación. Eventualmente encontraré a dónde voy. Y a Escata. No se acostumbre. <risa> <risa> Y uno que tenía la esperanza... Tengo que, que hablar iba... de One Piece. Y uno que tenía la esperanza te, te... De que iba a venir el doctor Gabriel. bueno Y tenemos también el regreso triunfante de Julián García. Hola, buenas noches. Regresando de unas islas perdidas que se va a donde andaban, pero pues, ya me trajo la mar. Y sí, pues... Entonces tenemos una bonita este, sesión de One Piece. La ulti eh, de, eh, en lo que empezábamos se estaba tratando de hacer un consenso sobre si íbamos a volver a hablar de toda la serie o lo íbamos a retomar exactamente donde lo dejamos, que ya ni nos acordábamos dónde lo habíamos dejado y terminamos decidiendo... ...que vamos a, vamos a continuar donde lo dejamos. Eh, vamos a asumir que todos ustedes saben que es One Piece... Si y no, por favor, retomar nuestro archivo en crónicasdelmultiverso.com... ...donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación... ...y ahí busquen los Zapopan Special. Escúchenlos en orden para, para estar al día de todo lo que involucra la serie más popular, con más ventas, y que al paso que va también va a ser la más duradera en la historia de la Shonen Jump. ¿Dónde nos quedamos la última vez? Hace tanto tiempo, cuando todavía era... Ni siquiera había empezado Wano. Bueno. Hace tanto tiempo que pasó, o sea... Hablamos de 10, 13 tomos ya. Eso es que, porque Guano no, fue muy largo. No, porque Guano no fue largo, fue larga la espera de otro especial. Yo lo último que <ríe> recuerdo fue que este, Gabriel y yo estábamos chuleando el dibujo de las olas este, estilo japonés, de ese creo que fue del último capítulo que estábamos hablando. Sí, estaban entrando todavía... Estaban llegando todavía a, a la isla de Wano. Qué inocencia. Ah, cuando la idea de los peces co era una cosa medio extraña, pero de la imaginación de Oda. Bas básicamente, eh, venía de un gran momento. O sea, había derro. Había, se habían salido con la suya de un. De, de haber sobrevivido a uno de los verdaderos peces gordos de la serie. O sea, habían sobrevivido a Gran May y a su familia. Este. Eva, este. Evadiendo la muerte inmediata de lo que se suponía era uno de los... Uno de los cuatro superpoderes del mundo. Y... Justo cuando ya creíamos. Que sabíamos las reglas de One Piece. Y que... Lo que siguiera no iba a ser tan diferente a lo último que se había visto, como siempre ocurre. Oda decidió que era el momento de flexionar sus músculos. Y si alguna vez creíamos que había. que en cada arco exageraba creando nuevos personajes, nuevas tramas. Eh. Eh, nuevos misterios que se resolvían mientras dejaban otros misterios. Y que de repente había misterios del misterio que todo el tiempo estuvo la pista. Hace 15 años. No. Eh, eh, Oda aplicó como 20 memes en uno. O sea, eh, fue Hold my beer. Hay cositas. Ternuritas y. Vamos de entrada a ver, Julián. ¿De qué trata Guano? Wano. Bueno, bueno eh, todo empieza de que tienen que ir al país de los samuráis. Porque tienen, quieren ayudar a este... A este Momo y junto. Kinemon. Ajá, Momo y Kinemon a, este, a derrotar a... A Kaido. Y... En, en general, esa es, es la idea general, o sea que según ellos van a ir, van a ayudar, van a derrotar a Kaido Y pues en el camino se les une este... No, ya se les había unido, ¿no? Creo que ahí está, donde sale este... Lau ¿Quién? ¿El ¿Trafalgar? ¿Trafalgar, eh, ¿Trafalgar ya? Ah, no, trafalgar. ¿Trafalgar? a ¿Trafalgar? Este... A ver, ¿cómo, cómo está? Cuando van en camino ya se, ya se les había unido. Sí, ¿no? a sí. Ya habían, sí, a Trafalgar ya lo habían encontrado precisamente en las islas de Granma. Ajá, entonces ya, según ya tenían su plan para ir a derrotar a, este, a Kaido. Y, o sea, esa era la idea de ellos, ¿no? Llegar como que escondidos a hurtadillas y hacer un golpe de estado en, en, en WAN en contra de Kaido. El problema fueron... O bueno, más bien, los problemas que se encontraron acabaron dividiéndolos, como en todas las sagas. Uh -huh. Y pues cada una empezó a tener sus aventuras y a descubrir la historia de atrás de, del país de Wano. Eh, no sé, no me, no me quiero adelantar este, con, los, con los, spoilers, los spoilers o las cosas que puede ser. ¿Spoilers hace qué? ¿Hace dos años? ¿Hace tres años? Eh, o sea... <risa> <risa> <risa> o, o, oye, lo, lo importante, de hecho... Cuando Hagen hablaba de esto De que no tenía ningún problema En estar aquí, decía Yo lo estoy viendo en anime Así que llevo 300 episodios Para cuando llegue a lo que ustedes dicen Ya se me olvidó eh, Pero uh, Lo que sí vale la pena mencionar Es que Como siempre le hace Oda En esencia No hay ningún Cambio en la estructura De las historias de One Piece O sea Un problema severo que tienen Este tipo de series Es que eventualmente Pierden o su esencia O su dirección Y a veces las dos Porque precisamente La serie se vuelve muy seria O muy compleja O ya ni tiene La más remota idea De qué inventar Y one Piece siempre se ha caracterizado... ...porque esencialmente son tres actos. Acto número uno... Luffy y sus amigos llegan a, un, a una isla... ...donde este, todo está de la chingada. Acto número dos... ...el güey que tiene a todo de la chingada... ...le va a dar una paliza espantosa a Luffy. Y amigos... Acto número tres... Luffy se va a levantar de sus cenizas... Y cuando le dé la golpiza final al hijo de la chingada... Vamos a sentir una catarsis... Que nos va a doler... Hasta... Hasta el momento de nuestro nacimiento... Porque literal... Limpia el dolor... De un pueblo, de una generación... De... Y ahora literal fue... De una historia completa que tenía 20 años haciéndose. Es por mucho el arco más complejo. Pero al mismo tiempo sigue siendo la misma historia de siempre. O sea, magnífico bastardo Oda. Dios bendiga a todos tus eh, asistentes que man Debes pagarle Su peso en oro a la persona Que te sostiene todas las notas En el pizarrón Creo que sí ¿Es? tiene una cita específicamente para eso No, es, es que es conocido Pero a lo que voy, voy es que Le debe pagar Lo que pesa en oro Porque El nivel de tramas que amarraron En estos cuatro años Fue de... Guau ¡Wow! O sea, ay. Ok, comenzamos entonces. Cuando llegaron a Guano, ya de hecho estaban infiltrados algunos de los, este, de los cuates. Porque precisamente todo esto empezó desde antes. O sea, empezó desde la isla de Punk. Ahí fue cuando se tomó la decisión de que se iban a separar y unos se iban a ir con Granma y otros iban a ir a Guano a... Y pues ahí fue donde descubrimos que, que algunos de ellos ya llevaban rato infiltrados y a través de sus ojos vimos que estaba de la chinga. O sea, es, es básicamente el Japón del siglo XVIII este, bajo... Eh, Cuando llegaron los barcos norteamericanos No te sorprendes que ahí le agarró idea Este... Ah, o sea, no sé si se acuerdan, pero cada cierto tiempo Oda revela que algunas cosas están más basadas en la historia de Japón que otras. O sea, no, no todas, otras son muy universales, algunas son este bastante cliché. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan del origen del Lau? Del Lau fue con lo de corazón, ¿no? Sí, o sea, que no, él venía no, no. de Ciudad este, Blanca. O sea que era una ciudad en la que este por estar refinando plomo todo el mundo moría. Ese fue un lugar real de Japón donde ocurrió esta tragedia este, ecológica humana, humanitaria, o sea. Y, y fue parte de lo que aplicó en Guano. O sea, en guano realmente vemos la industrialización a a un nivel de. este. ¿Cómo se llama? completamente. Este. desatado. que. que. que, que es como cinco o seis diferentes este, interpretaciones que le pueden ver. O sea, está el mensaje ecológico, está el mensaje cultural, está obviamente la idea del capitalismo, pero. Pero. Pero también está el orgullo nacional. Que era algo que siempre es muy peligroso cuando se trata de una serie japonesa porque. Japón tampoco es este está exento de haber hecho este, masacres este, a otros países en, en ánimos del imperialismo. Entonces, yo no sabía de dónde iba a ir esto. O sea, yo ya en algún momento esperaba que, que esto fuera a terminar con, oh, emperador este, eh, Momo, este eh, lanzándose a conquistar el mundo. Pero pues no, resultó... Ese sí es spoiler, que no es spoiler, resultó que todavía van a mantener su aislamiento del resto del mundo porque no están listos. Cuando empieza todo, ¿qué fue lo que primero que recuerdas, Skata? ¿De qué cosa? De Wano. ¿De Wano? Uf. Creo que si me preguntas qué... Se puede decir spoilers sin miedo, ¿verdad? ¡Todo! Ah, bueno. Si me preguntas, un momento que se me quedó grabado con fuego en Guano es el flashback con la línea Se rió. ¡Tú nos quieres matar de nuevo! Sí, es que, mira. Es que creo que es la, la particularidad de Wano. Es una historia compleja porque son muchos personajes, muchos participantes. Avanzó de una manera muy, este, pareciera que no porque es un arco muy, muy largo. Pero en parte también era un arco necesario porque creo que, no, no recuerdo si lo comentamos cuando, la, hace cuatro años, creo que fue la última vez que hablamos. Pero hay que recordar que cuando Luffy se enfrentó a Big Mom, Estaba el comentario de que Luffy no todavía no estaba como para poder pelear contra un emperador. O sea, si apenas podía con Big Mom, ¿qué onda con Kaido y todo lo de, y demás? Entonces, esto y, y, uh, amplió eso, o sea. Pero al mismo tiempo resolvió algunos de los puntos más interesantes de la serie que es el viaje de Gold Roger. Entonces, toda la historia de, de Roger es como que uno de los puntos más altos de la serie. El clímax donde finalmente ven el tesoro de Joy Boy es como la cosa más wow. Wow. Fue hermoso, espectacular. Y, y yo, la verdad, lo sentí como que se, eh, hubiéramos llegado a un clímax en la historia. No al clímax de la historia pero si un clímax muy importante, porque es como el recordatorio de que el One Piece... Es real. Existe. Ya no eh, es así nada más de historia tal, tal, tal. No, es real. Eh, es que de entrada ¿Ah? alguien lo dudaba. O sea... Yo sé que son las burlas y las burlas y las burlas. Y el tesoro va a resultar ser en los amigos que armamos en el camino. No es... Eso, eso ya existía desde el primer episodio. O sea, eso, eso no iba a ser. Y ya para cuando se murió Barba, Barba Blanca diciendo que el One Piece existía... Era obvio que el One Piece existía. Y cuando... ...va avanzando... ...guano... ...y te revelan... ...pues de hecho un chingo de misterios... ...o sea, me, me encantó que... No, ...o sea, no solo por fin conocimos... ...el viaje de Roger... Eh, ...también vimos por fin... ...todos los puntos sobre las de ahí, ...cómo le hicieron para, para... ...para poder este... ...descubrir los Phoniglips... ...ah, pues resultó mm -hmm. que... ...que fue... El grandioso, maravilloso, este... Superhombre Oden. O sea, este... Eh, ¿cómo...? ¿Por qué carajos, este... Los lo, los ninjas tuvieron que viajar en el tiempo? Ah, ahí está. Oye, y... Ah, pero probablemente mi, mi, mi cosa favorita... Porque, porque fue un pequeño detalle bien clave... Que nadie notó, porque nadie se fija en esas cosas Cuando revelaron que el otro samurai era un traidor, ¿se acuerdan? Sí O sea, y el detalle Siempre estuvo ahí, porque Era zurdo Y el otro diestro, dibujaba bien Y dibujaba feo, y nadie Nunca se dio cuenta hasta que Ya nos dijeron sí, es por eso Que ocurrió no era un error Me hubiera gustado de hecho que dijeran que de hecho sí fue un error y, y eso al componerlo se creó una nueva trama. Bueno, pasa. Como ahorita en la. Creo que es el último antependiente capítulo que salió del manga. No me voy a adelantar. Pero no, nomás erró... vamos a hablar del último arco. No. No, nada más digo. Este salió un error. O sea, un error así como el que dices. Eh, que fue de, me parece que del cabello de un personaje, ah sí y un número, y en la última hoja este pusieron eso, no de que había sido un error y que en las posteriores ediciones lo iban a componer. Algunas son más entendibles que otras, en tiempo, especialmente cuando uno... Toma cuenta el tiempo que toma hacer Y que algunas solo son ilustraciones De rápido Hazlo No sé si se acuerdan que había un error muy famoso De las portadillas Cuando contaron la historia de Que fue de los barrocos Y Cocodrilo sale con las dos manos ¿Sale por qué? Con las dos manos Ah, sí Es que... Ah, mire, la verdad hay que recordar dos cosas que el Oda la verdad yo creo que o sea cuando salieron esas menciones de esos errores muchas veces son así descuidos o cosas por el estilo que se le pasan y otras yo creo que ya de plano Oda ya tiene cincuenta y tantos años y yo creo que ya está cansado le hace falta dormir más Y yo siento que también puede ser un este como que un engaño disfrazado. Mira, me gusta porque es... O sea, me gusta a mí la idea de que algunos son errores, se da cuenta de los errores y cambia de decisión. Otras, por ejemplo, no son errores per se, sino que simplemente dice, conforme pasa el tiempo, ¿sabes qué? No me gusta esta idea y la voy a reemplazar de otra manera. Eh, yo cada año me termino peleando en, en páginas de fans de One Piece porque siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre viene el pobre chamaco que acaba de descubrir que en Japón Se cayó por las escaleras. Es un eufemismo de se suicidó. Sí, <ríe> qué peor. Y pues no sé si recuerdan que literalmente en los primeros capítulos, o sea, el, el flashback triste de Zoro era revelar que Quina, que era más poderosa que ella, que tenía, este, muchos sueños de ser un, un gran espadachín, se, este, se murió. Y por eso solo jura que, que será este mejor sí. espalachín de nombre de los dos. Pero si tú lo ves, conforme va avanzando la serie, pues te das cuenta que si fue... O sea, que si realmente fue un suicidio, fue una crueldad de parte del autor a ese personaje en particular. Porque literal, en ese mundo, todo mundo puede ser la persona más poderosa del mundo... ...es sin importar su género. Entonces... ...ya para cuando... ...se consolida el concepto que todo mundo acepta que es despuesito de Arlong... ...y ya tienes al nuevo personaje este de Tashigi... ...que es inexplicable que no tenga ningún tipo de relación con Kina... Y luego eventualmente te revelan que Dragón el Revolucionario tiene nexos con el papá de Kina. No. Realmente te estás muriendo que eso sea verdad, ¿verdad? Mira. Mira. Esto puede ser. Cuando por fin revelen que, que, que Tashi es el, es el, ¿cómo se llama? Es el mole Supremo, o sea que, que le borraron la memoria específicamente Para poderles transmitir a, la, a, la, a los revolucionarios las cosas más secretas del gobierno Sí, me voy a reír como un loco porque es justicia para... ¡Para cuida, o Y miren... Ya cosas más locas están ocurriendo... O sea, este... El, el pirata que había traicionado a los marines... Resultó que toda la vida fue un marín de veras... Este... El el, el... el doctor que le creó toda la tecnología... A, los, a, a, a, a la marina resulta que es una bala perdida y que aparentemente no está ni del lado de aquí ni del lado de allá. Ya sí, si sí, no digo nada, porque sí, sí, sería spoiler. ¿Mande? Eso sí sería spoiler. No, si no dices quién es. Más que cantado. ¿Eh? Es como, si, es como si te dijera, ¿y se acuerdan que todo este tiempo no sabíamos qué onda con Kuma? Pues seguimos sin saber, pero probablemente en dos años. Ya nos lo explicarán bien. ¿En dos años? Por favor, no. ¡Ah, porque esa es otra! Cuando se acabó Guano, hicieron el anuncio oficial que este es el último arco... De, de One Piece O sea, se acerca el fin No, fue antes de que Antes de que terminara Sí Antes fue... de que terminara el arco fue cuando anunciaron Sí, Ajá, por eso, porque... pero decían Se acaba Guano Y es el último arco Y la gente uh -huh. empezó ¡Santo Dios! Un año y medio de Y yo a ver, gente, dijeron que es el último arco, no que lo van a acabar en un año. O sea, si bien nos va, si Oda se pone las pilas y amarra bien sus tramas, son cuatro años. ¡Mínimo! Yo le voy a cuatro o cinco años por más que nada, porque este, la historia va rápido, o sea yo siento que la historia va, va relativamente rápido o sea lo que ha pasado entre Guano y, y el último también, capítulo sí de lo de Guano ahorita se sí avanzó pero es que lo es que lo que ocurrió entre Guano y este y ahorita básicamente es un típico hay que amarrar tramas perdidas o sea empezaron a hacer eh, y está Y esta es la situación del mundo aquí y esta es la ah, situación del no, mundo. No, no, no, sí. Es, ese es como tipo resumen que siempre hacen de <ríe> qué pasó fuera de las aventuras de ellos. O sea, ese sí es el resumen, O sea, pero ey, qué rápido ellos avanzaron ya llegaron a otro lado. Ah, uh -huh. y pero. Ya descubrieron otras cosas. Ah, y, o sea, y, bueno, eh, si, no si tu duda, si tu duda, duda era que se van a quedar en esa isla en particular tanto tiempo como se quedaron en Guano, no. Pero. No, es... A lo que voy es de que si este es el arco final, pues lo vas a estar viendo, que se van a estar moviendo de lado a lado, de lado a lado, y no vas a ver todavía el final cerca, porque no, todavía sea, faltan muchas piezas por mover. Pero, al, o sea, sí faltan piezas. Pero Oda, ya, pero Oda, yo sí lo siento que se está moviendo de una manera más rápida. Cuando digo que Oda se está moviendo de manera más rápida, no digo va a acabar en el 2024. ¿Cuatro o cinco años? Es un, un total de 10 tomos, entre 10 y 13 tomos, es como que lo que yo le veo. Y hay que pensar también que el propio Oda Ya está dando muchas pistas de que va a acabar O sea, no. la gente del anime La gente del anime Menciona, ya va a acabar La gente del S dicen, ya va a acabar Entonces, pues es mucho que... de eso, incluso Estaba estaba la broma de la Actriz de Luffy que decía, siempre me dice En cinco años Acabo, en cinco años acabo Porque es una broma constante que decía Oda siempre a los actores de que En cinco años va a acabar One Piece Pero Para que ya, ya empiecen dicen, a buscar trabajo no Pero ahora ya les dijo... Pero dice que ya tiene un tiempo que ya no les dice esa broma. Entonces, sí, pero la, o, Oye, pero la razón puede ser, ser que realmente no tiene todavía... No quiere ya prometer algo. Porque, o sea, sí, va a acabar. O sea... O sea pero lo que quiero que la gente entienda es que... Lo que Oda hace al momento de crear... Ay, mira, lo voy a decir, el personaje que el último que acaba de salir es Soda. O sea, ese mundo hecho de ideas ya con muchos clones y un montonal de, de, de, de, de, de un subcerebro que ya tiene que caber dentro de su propia casa. Ya ese Soda proyectándose, hacia ese, ese nivel ya está su imaginación. <risa> Me preocupa entonces que se haya cortado la cabeza. ¿Hace eh, cuánto que no ves a Oda en las calles? Hola. Ay, no sé. Ah. Nunca lo he visto en las calles. <ríe> Nunca he buscado así información de él. Como todos los este, mangakas, mantienes este, su rostro bastante lejos de las cámaras para el día que se le ocurra ir por una coca, no vayan y lo secuestren. A menos que... se Creo que... ¿cuál? Es que... Y eso es relativamente nuevo, ¿no? Todavía me acuerdo que en los noventas salían... Postaban las grandes fotos de los artistas. Sí. Al menos en Ayom. Es que era eso. Antes Pero... no se les consiguió... <coughs> no se... Eh, eran... Eran talentos desechables. De o sea, la propia gente de la Ayom... Asumía que ibas a ser famoso por 3, 4, 5 años... Los famosos 5 años. Si lograbas 5 años en la Jump... Ya te podías jubilar. Porque eran los 13 y tantos tomos... Como para vivir de las regalías. Pero... Esa idea de un manga que durara... Y durara... Y durara... Yo creo que antes de Toriyama no ocurrían de esa manera. No, y es que nadie se lo esperaba. Nadie se esperó este que fuera... La, el, el, ahora sí... La fama que tuvo One Piece eh, en Japón y que trascendiera tanto... No creo que nadie hubiera dicho... Esto va a pegar y lo vamos a ver... Nadie. Pues de hecho, nadie, o sea, por es... eso lamentada burla. Porque originalmente el plan era de cinco años... O sea, iba a acabar la serie mucho antes. <risa> Yo solo espero que el final sea bueno. Sé que no va a poder ser perfecto, pero tiene que ser bueno y nada de lo que ha hecho decepciona. Esa es una de las bellezas que tiene. O sea, volvemos al momento que, el que mencionó Skata. Eh... Saltarse un montón de partes para llegar ahí, pero cuando platicaron el viaje de, de, de Roger, básicamente contaron todo. O sea, ya contaron cómo llegaron, atravesaron la gran línea, descubrieron todas estas cosas que se habían visto en el resto de la serie. Así como que Roger estuvo aquí, ahora veías por qué había estado ahí. Este. Descubrimos. De hecho, también, le di, también respondieron la, la pregunta del millón. de ¿Por qué Shanks? Y. Y este. Boogie. Fueron miembros de la tripulación. Ninguno había ido a, a One Piece. Y pues la razón es porque no los llevaron. Al último viaje. Estaban muy verdes. Eh, hablando de Shanks, también nos estamos este, brincando eso que pasó antes de el interludio en que iban llegando a Guano. Ah. ¿Cómo se llama? este La el reunión re está. El Reverie. Ajá, la reunión de los este, países que se juntaron y todo eso. Un uno de los momentos más importantes, al menos en cuestión de revelaciones. Que... Eso no lo platicamos las, la, la, los hace cuatro años. Este es que lo que no me acuerdo, yo creo que sí, por eso no lo había ni mencionado ¡Ah! Mira, es buen momento, porque eh, todas esas cosas están repercutiendo en el futuro Ex Oye, explicaron lo de Joy Boy eventualmente y creo que la verdad es buen momento porque... Ay, bueno, ahí va Era, el reverie era una, una cosa que de hecho habían estado prometiendo, porque la parte más importante era que por fin permitiría a los hombres este ser parte del gobierno mundial. Eh... Que por ejemplo recordarán cuando, cuando murió la, la, la reina. O sea fue uno de los momentos así más este, dramáticos. De ¡Ay sí! ¡Tú quemaron los votos! Y, y van y se presentan. Y van los votos. Y vemos, y vemos a los países que son amigos de Luffy. los países que son enemigos de Luffy. Y de repente descubrimos... De trana, ese pinche trono se lo robaron a. a. A, este, a Martin, ¿verdad? ¿Qué parece el trono de hierro? Es. Mira, hay que recordar que una de las cosas que ayuda a One Piece a crecer más, más, más, más es el hecho de que Oda sigue consumiendo mucho manga y series de vez en cuando al parecer entonces ese trono es el descarado trono de hierro y pues no sé si hay que mencionarlo pero cierto personaje apareció porque Oda de repente se volvió mega fan de la rosa de Versalles <risa> es curioso que nunca hubiera leído la rosa de Versalles creía que allá era obligatorio <risa> era un Pero él siempre ha sido un chico Shonen Boys, nunca, creo que, que a diferencia de Miura, a Oda le faltaba shojo Oh, o sea que, o, o, o sea que, que, por eso, bueno, well, Tavo, ¿ya solucionaste tus cosas? Ay, ya más o menos, tranquilo, más o menos. Dejó mira, mira. Estábamos en riverie y hablando del trono de hierro que no es de hierro. ¿Te acuerdas más o menos de eso? Claro. Pues platícale, sí. platícale al público el shock de descubrir cómo funciona en verdad el gobierno mundial. Desde el verdadero o el de, el de mente. Todo. O sea, ¿cómo nos platicaron cómo se supone que funciona y luego cómo revelan lo que, lo que sí ocurre? Pues ah, va a tener, va a parecer clase de, de historia, va a parecer profesor Girafales, no sé. Este, para los que no sepan, profesor Girafales es un maestro de preprimaria, no sé, algo así. Como <risa> estoy diciendo. Como estaba diciendo, pues después de la Revolución Mexicana, como se llame, este, 20, reinos, 20 reinos se, se juntaron para hacer, el, se, para hacer el gobierno mundial, haz de cuenta como la uno, pero de de veras. Y haz de cuenta que los 20 reinos, 19 de los 20 reyes, se fueron a vivir a, a la tierra, a las lomas, y dejaron encargados ahí unos reyesitos en sus países. Y obviamente para que administraran sus países mientras estos vivían en la regodancia y prácticamente el reverie es como la reunión de todos los reyes que quedaron encargados ahí de a ver qué, qué dónde está pasando los changarros y qué hay que hacer y qué no hay que hacer y a discutir así prácticamente se revela obviamente los los mis reyes o no sé cómo decirle los reyes de reyes. <risa> reyes de reyes pues así vamos a dejarle Prácticamente, pues ellos nomás más están, están cobrando el subfruto de lo que están trabajando estos bueyes y ya, ya están viviendo en su regodancia. Y prácticamente, supuestamente, en los 20 reinos no hay patrón, todos somos somos iguales, como en la mesa redonda, pero realmente sí resulta que hay un rey secreto que nadie sabe, que si se sabe, se impacta el mundo. Es que básicamente, no bueno, nada más, un segundito. Lo que decíamos del trono de hierro es que es supuestamente el símbolo es el símbolo que el gobierno no tiene rey, por lo tanto es el trono vacío. Pues el... es la mesa redonda, todos, todos patudos, todos iguales. Pero, Pero resulta no. que no. Uh -huh. Resulta que no, todavía falta mucho de lo. Todavía falta mucho para saber los detallitos de más arriba, más para acá. Para... Pero cuando vengan los Wikileaks, ya nos vamos a andar <ríe> hay dos detalles que se revelan. Una, que hay un emperador de veras, o sea, el secreto gobernante del mundo. Y la otra, cuando Ay, bajan ahí a unas catacumbas heladas que probablemente están en el fondo del mar, descubre que, descubrimos que ahí conservan un gigantesco este sombrero de paja. de paja que pues número uno pues le tuvo que pertenecer a un gigante pero número dos es de paja es de paja o sea ese símbolo es algo que le tienen tanto pinche miedo en el, en el gobierno mundial que el, su simple mención Es requerida que sea exterminado Todo el que sepas al respecto Y Aquí repito lo que dije con Quina ¿Ustedes saben cuánto tiempo Estuve yo así? De se los dije, se los dije Se los dije Cuando yo juraba Que Que, que, el, que Luffy iba a ser la reencarnación De Rogers Y todo el mundo me decía uh -huh. No ¿Pero cómo crees? O sea, que no ves que eso le quita lo importante Bueno, ok, ok No es la reencarnación de Roger Es la reencarnación del vato que estuvo ahí hace 900 años a punto de... Lo dije, ¿eh? No lo estoy diciendo ahora nomás para... Yo lo dije me, me, da, me da miedo cómo te estás saboreando Cada uno de los momentos donde... Te dan la razón Es que de hecho es bonito Independientemente de que me pueda, me Pongo como Este, Bart en el episodio Ese de, del Gremlin de, Se los dije, <ríe> se los dije No estaban, no, no estaban no. Yo me re, Más me recuerda a Humero cuando vendían Las playeras de Tenía la Razón Pero se vendieron más las camisetas De que ¿De es no un tenía baboso? la Razón Yo no dije baboso no, Omer pero lo wrong. dicen así en el... Decía Homer was wrong, algo así. No, es que es... No. Homer was right Omer... Y Homer was a dope. Dope. Ajá. Ok. Y en español le pusieron baboso. Que de hecho le dice, oye Mars, ¿por qué la compras? Es que 100% algodón. Además, ve lo bien que imprimieron el baboso. Y todavía dice la De María exactamente. Están buenas para dormir. Ay, el algodón, la verdad sí. Entonces, bueno, eh, la cosa es que independientemente de cómo me haga sentir, es algo que hemos dicho siempre en crónicas. Cuando una serie es predecible, significa que está bien escrita. Hay dos niveles de predecible. Es que no es lo mismo hacer deducciones y decir esto es un cliché. O sea, si tú puedes predecir algo porque es un cliché, no es realmente que fuera predecible, es que era un cliché. Y también se ha dicho que hay clichés buenos y clichés malos, pero el punto es de que... A título personal, prefiero un escritor mediocre que haga cosas ya conocidas... Y, y probadas a alguien que por el gusto de innovar, básicamente se saque del trasero una solución que no tiene sentido, porque literal no tiene sentido. No es. Entonces, el... ¿Eh? Entonces te gustó que Ichigo de Bleach se haya sido Quincy, Hollow y Soul Reaper y arrancar y todas las cosas que ahí salieron todos en uno. ¿Eh? Me acaba. Literal, me, literal me, me, Acabas de explicar el ejemplo Número dos Me, me, me siento que Me dio un me dio Un este, un patatío, nada más De recordar toda esa desmadre Es que será Soul Reaper Que luego resultó ser Arrancar Que luego resultó, ¿cómo se llama Los humanos que tienen poderes Porque nomás porque sí, y luego Resultó ser Quincy Y si ya no había otra cosa, ya Ya no fue Es que... Ya si había Saiyajins en ese mundo También iba a resultar que su abuelita fue Saiyajin Y mitad Nameko Y todos habían sido Entrenados por el maestro Roshi uh -huh. Y su guru Ay. Y se, Oye Ay. Y, y, le, y se habían comido Este La comida Que daba poderes de Tórico No, la fruta esa de La fruta esa de Naruto, que del árbol de las 10 colas, no sé qué. <risa> Porque también es mitad mitad de tutsuki. Ay, no. Y su primo tenía Sharingan. Mira. Eso se fue por el lado del overpower, pero sí. O sea, es un buen ejemplo de revelaciones sobre revelaciones sobre revelaciones que no tienen sentido. Y el villano que lo planeó todo desde que... Antes de que naciera. Por ejemplo... Ay, por ejemplo, cuando revelen en One Piece... Que hay un villano que lo planeó todo desde hace 900 años... Va a tener sentido. ¿Se cayó? ¿falaje? No, Se tomé cayó. aire. No, está... Ah... Pensé que le había dado patatus. <coughs> Todavía ando malo de, de que tuve gripa. Pero mira, que resultaba que eso de Bleach, de que Aizen era responsable de todo, hasta de que te, le cayó una mosca en la sopa y resulta que antes de Aizen había otro boy aún más responsable de todo que ni los conocía, pero que era responsable ahí de que le, de que les robaran el triciclo de niño al papá cuando antes de que naciera y, y no sé qué más. Pero Bleach a comparación de One Piece eh, siempre ha sido torpe, la verdad. No, pues es que de eso estábamos hablando, de que... Eh, y Bleach salió nada más como una ex, eh, una, un ejemplo de de que cuando un autor quiere decir ¡Ahora sí va a ser sorpresa! Como el meme de Homero, ¡Ahora sí va a ser sorpresa la podadora ¿O cómo era? Bueno, pero ese es eso, no, o sea. No sé qué era, pero, o sea, va a ser sorpresa porque no te lo esperas y no te lo esperas porque no tiene sentido, o sea, entonces. Pues, eh. A ver, Julián, hay otro pedazo que nos hubiéramos saltado de mayoría antes de Yaye y de regresar a Guano. Mm, pues, la reunión que tiene Shanks. Ah, que, que se le aparece lo a, a los Gurusei. Ajá, sí. Sí, porque eso es lo que está repercutiendo también ahorita. Ok, pero platica lo que ocurre entonces en ese momento. No te mueras. Echa de la culpa de tu vida. No, el hecho de la culpa que están este, construyendo... Bueno, están ahí este, cambiando lo de las... las banquetas de aquí de la calle y está volando un polvo. Por eso se, por eso se informó este logo ahí en One Piece. Ah, super. Cambiando las banquetas ahí en su casa. Sí, así. Bueno, se reúne con los este, con los, con los cinco ancianos, ¿no? Son con los que se reúnen. Sí. Elder Stars. Ah, y después se reúne con este personaje que es el que dirige, que es este, no sé cómo se pronuncia este porque nada más lo vi en el manga, que es este IM, ¿no? Im. Nunca se encontró con Im. Im. Nunca se encontró. no, o sea, ellos, o sea, digo, ellos se reúnen con él. Ah, sí. O sea, ellos, él, él se reúne con ellos. Se reúnen con lo, I'm. Ellos con él. Pero este, ¿qué fue lo que Shanks habló con ellos? Sí, De digo, que se personas en tiempo. paz. Ajá, o sea. Porque... Nunca se reveló. Ajá. Y, y yo siempre me quedé con la idea de que cómo fue que él, pues, puede meterse hasta esos lugares. Y, mmm, por así decirlo, ellos teniendo el poder a su disposición y todo lo demás, no le hagan nada. Familicidad, que hay que de repente sepan de. ¿Qué obo, ¿Cómo estás? Fui por una torta, ahora le vas. Ajá, o sea, es así como de que. O sea, ¿qué, qué eres? Entrar ¿no? a su casa. Ajá. Pues eso ¿Es un yonko? No, pero aún siendo un yonko... O sea, no son tan permisivos... No, Nunca han sido tan permisivos con los demás. El, el, existe la teoría de que Shang... Es un miembro de la... Este, de, de los, los tenribito. mm. miembro de la realeza. Un, chino, un ¿Cómo se les llama? Damos el estiante. Un ¿En uh -huh. Rubito? No... Sí, o sea, el dragón celestial. Es, es, es, es que no puede ser realeza. Porque la realeza puede perder sus privilegios en cualquier momento cuando les deja de servir al gobierno. Son pasó, los Tenriubito los que se consideran divinos bajo cualquier circunstancia. Por eso no le mm. hicieron nada a Luffy. Eh, Luffy es eh, do, flamenco do flamenco. No, ese fue por chantaje, ya estaba desederado. ¿Y entonces por qué no está deshacerado, Shanks? Porque no renunció a sus derechos, como el papá de Flamingo. ¿Y él? Este caso muy específico fue el papá de Flamingo el que renunció a todos los derechos. En y no teoría, renunció. Flamingo debería tener sus derechos. Pero son gandallas, lo que pierdes ya no lo recuperas. Bueno, el chiste es que sí está muy raro y cómo Shang se mueve dentro de... Fíjate que yo no lo veo tan raro, porque... A menos que esté trabajando con ellos. Mm, es el mira, realizador ajá. del mundo. Ese mm. también es otra, otro detalle, que puede ser que esté del lado de ellos. Pues es... yo, llámenme loco, pero yo siento que en algún momento... este. Luffy se va a tener que pelear con él Pero no de manera Amistosa Pues es que de hecho Ya se plantaron las semillas con Bartolomeo eh, Mira De hecho yo Desde una vez te digo que no va a haber, un, no va a haber Una pelea entre Shanks y, y Luffy no, es, no, no, no, no, una peli, no, no, no No va una pelea. a haber un enfrentamiento O sea no va a haber No va a haber ...no se... ...no va nunca a estar... ...en el mismo cuarto, isla... ...lugar... ...lo más cercano... ...y esta es este... Eh, ...cómo se llama... Eh, eh, ...idea mía... ...es que Shanks... ...va a darse un tiro... ...con alguno de los poderes... ...la marina... Eh, ...barba negra... Y cuando le, le ganen, este, se va a aparecer Luffy a salvarlo. Fíjate que yo tenía la idea de que a lo mejor eso que estás diciendo iba a pasar con Barba Negra. Pero también en esa este, parte, también pasa lo de lo de Imp cuando está viendo los carteles. Que ves que ve los carteles los de Luffy... Los de Teach y los de Vivi Y como que se pone muy este Como que muy agresivo con el de Teach Como si mm -hmm. tuviera algo con él Así como no, no sé, está raro Yo en algún momento pensé A lo mejor Teach llega a hacer algo con el gobierno Y mm, Por así de, O sea, como una tipo de alianza para poder detener a Luffy Y a los demás No, mira eh, Lo que pasa es lo siguiente Son dos cosas, eh, yo en el caso particular de, de Im, yo siento que él puede ver el futuro O sea, ese es el problema con Im, esa es la razón por la que este, controla el mundo Porque puede ver el futuro ¿Tú me vas a decir que, que Im es el pirata Rox? <ríe> no sé a ver, ¿no? Después de... Bueno, nos regresamos un poquito... Avanzamos, avanzamos un poquito en el arco de bueno, Después de que Oda ya metió los viajes en el tiempo Ya cualquier cosa es posible Ya, o sea, ya, ya, ya, ya si los metió al Más de uno puede llegar a hacerlo eh, Pero mira A lo que iba es que de hecho Ver el futuro era algo Que sí ya se veía Como un poder Mucho antes de todos los viajes en el tiempo Eh, la mamá de, de las de las Boa Hancocks este ve, po, puede usar la bola de cristal la de la, la sirena que terminó rompiendo su bola porque ya no quiso saber más del futuro después de que no entendió su visión de que Luffy iba a destruir este Fishman Island, Fishman Island lo cual va a ocurrir pero no va a ser por razones malas o sea... Esto es lo que yo creo que ocurre Cuando pasó lo, lo que aún no nos revelan que pasó en el siglo perdido Este... Se hizo todas estas cosas La promesa de Joy Boy El, el testamento de... D. Eh, y todas estas cosas Son cosas que quiere evitar a como dé lugar Him y, y Him lo, lo va a evitar porque puede ver ciertas ramas del futuro o sea yo estoy seguro que al final van a revelar que todas estas cosas que ocurren que el gobierno los piratas todo es nada más para eliminar del flujo de la historia las personas peligrosas que ponen en peligro el futuro que puede ver Him Ahí entra Barba Negra. Barba Negra siempre ha sido el antiluvio. El que no tiene plan, que tiene plan. <risas> el que no tiene plan, que tiene plan. O sea, porque... Es... es, es, es siempre fue así. O sea, a, a Oda le gustan mucho ciertos arquetipos. O sea, eh, eh, Flamingo era la anti tesis este, filosófica de, de Luffy. O sea, Flamingo era alguien que odia, odia los sueños, odia los ideales, odia este, cualquier cosa intangencial. O sea, para Flamingo todo se tenía que medir, todo tenía, todo tenía que tener un valor, todo tenía que tener un beneficio. Por eso ellos dos Eran así como opuestos este perfectos. Pero el caso particular de, de, de Barba Negra es que Barba Negra es esencialmente un Luffy borracho. O sea, Barbanegra es como Luffy sin el 2% de moralidad que mantiene Luffy. O sea, porque Luffy es puro ir. O sea, Luffy es hago lo que quiero cuando se me da la gana. Cuando cuando tengo hambre como, cuando quiero dormir, duermo. Y cuando quiero ayudar a mis amigos, los ayudo. Barba Negra es exactamente lo mismo. Solamente que dice. Y a mí lo que me hace feliz es matar a gente y que todo arda. En, entonces. Si tú fueras una entidad que está ahí viendo quiénes son los riesgos más peligrosos para el futuro y tienes a Bibi que está destinada por el poder del guión y porque la verdad es una gran líder a ser la dirigente del mundo tienes la a rituosas. Luffy que por varias razones literales y figurativas es el El elemento del cambio Que siempre vuelve Lo imposible posible Y tienes Al tipo que genuinamente dice Yo quiero ver el mundo arder De los tres El más peligroso es el del medio y, ¿ajá? Cuando dije en medio me refería al famoso mapita del, de las estas, o sea, porque sí, el último en, en la lista, como lo dije, fue Barbanegra. Ese es el peligro más grande. Pero bueno, este es el momento para hacer apuestas. ¿Tú qué, tú qué piensas, Julián? Que en realidad Barbanegra es este, el hijo de ¿Y? uh... inm. <risa> Yo creo que Barba Negra está más bien relacionado con este el otro gran participante que se reveló en Wano, que es Sebek. ¿Qué crees que sea de él? Yo le voy hijo, o algo así. Podría ser, porque no sé si han fanjado que para este punto no sé si es su... que ya encontró su beat. O, ¿O tiene algo que ver con el trauma de, de, de, de, de, de ¿cómo se llama? De, del propio Oda. ¿Se fijan que cuando tu padre es adoptivo siempre serás una buena persona? Y cuando tu padre es, este, es, es el biológico, este, esencialmente estás destinado a ser un monstruo. No le digas eso a vivir. Hola, Hola. ¿Vas, a, vas a ver que cobra este también va a ser adoptivo no adoptiva ¿Podría? ¿Con eso que pasó apenas? A lo mejor y sí. Yo, es, yo espero que esté bien. Porque otra cosa que descubrimos también es de que, como siempre lo digo, te tienes que morir. Cuadro O no estás muerto Pues en el último cuadro que sale Está este Ahí Teach tuvo que ver, ¿no? ¡Oh! El pues último cuadro en el que aparece ella O en el que ha aparecido Pues no te acuerdas que le echaron Le terminaron echando la culpa a Sabo Ajá Pero este, bueno... <risa> bueno... Ustedes van al día con el manga, ¿no? No son spoilers para nosotros, pero queríamos mantener una idea... Este... Lineal sí. para hablar sobre todo lo que ha sido Guano Bueno, nos regresamos a Guano Entonces ahí ya, ¿no? O sea, ya en Guano Eh, ay, ya fue hace tiempo. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Ahí ocurrió lo de la mina? ¿Lo del. Eh, el, las, el sapo? ¿O qué fue lo que primero que ocurrió? Lo que primero pasó creo que fue la historia de Quiñamón, ¿no? De que cuando, de, cuando les dice eso, lo que son este viajeros del tiempo. Sí. Ah, muy bien. Aviéntenselas porque ya me cansé de hablar. Eh, yo me siento mal porque tengo que revelar que me tengo que ir a dormir en un rato porque mañana voy a donar sangre Este... hay problemas es... si te decimos que exactamente le queda media hora al, al programa Si ¿Sí puedes estar 10 minutitos, nada más en lo que voy, a agua Bueno, unos 15 minutos yo creo que sí Ok, ahí los sí, dejo bien, y está voy está por 20. mi agüita oh. 15-20 minutos Que ese grillo fue a propósito y ¡Uf! todo el mundo se quedó callado no le hagan no, pues eres Kata, aquí va a hablar ay, por 15 minutos fuera de mi casa, ¿se alcanza no, voy a hablar de 15 sí. minutos ay. bueno eh, ok, en lo que regresa Falange ¿cuáles son sus momentos favoritos de todo lo que fue Guano? o su personaje nuevo favorito ay chido ¿O cuál fue el pequeño detalle Donde Oda agarró Y básicamente hizo, un, hizo Donde dijeron Pinche Oda, eso ya fue una mamada A mí mi personaje favorito Es este, y hasta ahorita No, bueno Lo que le hizo no Incluye, la... Incluye todo lo que estás Mencionando, que es este ¿Cómo se llama? La hija de Kaido Ah, Yamato Yamato Este Yamato Irónic... para... ¿Eh? Irónicamente estaba pensando en ella Cuando dije las tres <risas> Es que sí, o sea A mí me encantó el personaje O sea, yo siento que hacía falta Una Un personaje femenino dentro de One Piece Que estuviera al... a la par De los, de los fuertes En cuestión este, física, mano a mano Big Mom. Y, a, y aparte, este, y aparte no, estamos, no estamos diciendo que es, este, por así decirlo, que sea completamente física, sino que también es muy inteligente. O sea, no, no es la típica personaje de que como Zoro, así de que fuerza bruta y a volar, sino que se supo ocultar, supo trabajar. Y a pesar de eso, pues, es muy poderosa y tiene mucho peso dentro de la historia. Yo hubiera querido que se fuera con ellos. no <risa> decía... Y este, ahí al principio pues sí dije, ay chévere, y si te ¿cómo que la vas a dejar? Este, está diciendo, o sea, ella misma dijo que se quería ir y ahora la dejas. Pero, eh, por otro lado, mmm, yo siento que fue más el peso del desarrollo de cómo lleva la historia por lo mismo de que ya estaban están comentando antes de que ya, como que ya tiene una idea dónde va a ir, siento que llevársela ya no sería... Ya no tendría tantas aventuras con ellos. Uh -huh. Y luego también pues Ya le dio el peso de que se queda Para proteger la isla Y fue, les dio le dio Una buena razón con lo que pasó Del ataque del este... Del almirante Ajá, si sí, el almirante, ¿no? Eh, sí, el almirante Green Bull Sí, y que ni lo detuvieron O sea, el, los de Guano que iban a detenerlo, no lo pudieron detener Entonces sí, al principio dije, oh, "Hola, ¿por qué no te la vas a llevar?" Después de que pase, no, pues sí está bien que se quede, porque si no a estos pobres se los se los van a llevar y feo. Ah, ¡ah carajo! Los dejo para que platiquen de la serie, de digo de, de guano, desde el comienzo y, y ya, ya se saltaron otra vez a Yamato. No, es que No, no, no, no. Es que yo les pregunté pensando en este, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue el nuevo personaje, su personaje nuevo favorito de Wano. Bueno, y todos amamos personaje... a Yamato. Ajá. La verdad, considerando de que es una serie donde tuvo a esta, a, que tuvo una gran cantidad de personajes nuevos, muy interesantes, muy divertidos y todo, yo pensé que podría haber sido cualquiera. No esperaba que se saltara tan rápido a Yamato. <risa> Mira, mi este. Creo que mi personaje favorito de todos esos fue Queen. Ah, Queen. <ríe> el. Lo que te. El, la aspiración de todo gordito. Mira, es que me, me la pone demasiado fácil, este, Oda. Antes de Queen. Mm, me tenía como aspiración a, a, a, a Mr. Pink Ah, sí Y pues me das esloger entre el Mr. Pink y Queen Pues prefiero Queen El lema, el, el, el, el, el, me, encanta su, me encantó su lema de Soy el hombre redondo porque si fuera delgado Sería demasiado irresistible <risa> pinches pasos de aire puedo hacer un paréntesis rápido y señalar que un detalle que me esto es algo que yo siento que ya tiene tiempo, pero ya se nota que Oda ya hace sus dibujos pensando en el anime porque ya también hace sus dibujos y como que también ya va pensando esto se va a ver chido animado pues es que Volvemos a lo que ahora sabemos de la serie de Netflix. Aparentemente, ya Oda es un estudio. O sea, Oda Oda One Piece. Este ya no es un manga. Es una cosa... este. que se, que se retroalimenta en todas sus variantes. O sea. Eh, a cada rato nos platican los del anime, que muchas historias de relleno que hacen son historias que el propio Oda les manda Porque les dicen, mi editor dijo que esto ya no entra, así que eh, hagan lo que quieran con ellos. <risa> y, y creo que en general es algo que se veía, yo creo que desde el mero comienzo, porque... Las... Eh, famosas... Este... ¿Cómo le llamaban estas cosas? Que aún las hace... Portadillas Las famosas portadillas Usualmente terminan... Este... Convirtiéndose en su propio capítulo de anime uh -huh. O sea... Y, y ahorita que me lo recordaste Porque... Cuando el... Cuenta que se creía Michael Jackson Este Cuenta su historia De cómo se, se hizo amigo Del marín este del puño de hierro Básicamente Lo que fueron Cuatro portadillas Se convirtió en un, en un anime De 15 minutos En el que solo hicieron más que bailar Y eso fue hace Al menos 15 años Más o menos. Híjole, o sea... No sé, no, no, no, no sé, no sé qué se puede decir sobre si es un genio o nada más... Son demasiadas ideas y ya todo está cayendo porque ya tienen muy bien aceitado la máquina. Eh, yo creo que un par de todo un poco. Hay un poco... La verdad yo creo que ya Oda ya está en un punto donde como ya mismo dice, ¿saben qué? Ya tengo que acabar, ya tiene todas esas ideas ahí poniendo. Mira, de una vez lo digo, digamos que por milagro la serie de Netflix tiene éxito. La serie de Netflix no va a durar muchos años y gran parte de lo que se va a basar es el plan original de Oda de cuando en verdad pensaba que solo iba a durar cinco años. Pero aún así, cinco temporadas para Netflix es como 10 años. Para Netflix, cinco temporadas... ¿Cinco años? Es cinco temporadas en Netflix es como 10 años en Friends. Sí, por eso es lo que acabo de decir. O sea, en Netflix, aún si dices que solo van a ser cinco temporadas, podrían durar 10 años. Porque pues ya sabes que... Netflix produce, no sé, matando una cabra, o, o, a, o hablando con Dios, o sea, porque son pésimos para crear organigramas. O sea, ¿cuántos chistes no hemos oído de que los niños de Stranger Things ya tienen divorcios? Hey. Literalmente el, lo te aplica la básica de hacer una temporada y la dividen en cuatro ahí. <ríe> Eso ya lo están haciendo ahorita. Sí. Ay, pero bueno, sigan platicando del origen de Guano, Ándele. Ah ¿cuál origen de Guano? O sea, el origen, el inicio del arco. Ah Pues es. creo que nos quedamos. <ríe> Así, desvariamos mucho, pero creo que nos quedamos cuando todos se separaron que eso es algo creo que no lo mencionamos, pero es una cosa bien padre que a mí me gustó mucho de Wano, que cuando llegaron a Wano si mal no recuerdo estaba este, estaba el grupo que llegó primero y luego el grupo de Ulufi. y me encantó que Zoro Robin y... Creo que... ¿Quién más? Estaban en... Nami y Usopp. Nami y Usopp. Ah, no, Parecía nomás eran... Ya... Ah, no, nomás era Usopp, Usopp. Zoro y Robin. Robin. Me, me encantó cómo se da a entender que ellos tres te, tuvieron sus propias aventuras ahí en En Guano. Y de hecho hicieron esa espectacular este, presentación con Zoro dice que cometiéndose poco nada más para matar al verdadero asesino. <risa> Estrellando una casa y todo. Desde ahí me dije, eh, esto va a estar divertido. Y sí si lo no estuvo. Y también estuvo bien dramático. Eh, de hecho, la única cosa que me da un poquito de lástima de Guano. es este... Que... Creo que la única cosa que sí le criticaría un poco a Wano, pero no sé si tiene que ver con, la, con las artes dramáticas japonesas, porque luego pasa mucho eso, es que los tres actos están divididos de manera muy rara. El acto uno y dos son muy cortos y el tercero es larguísimo. Yo pensé que iba a ser como cinco actos o algo por el estilo, y entonces yo estaba como pensando en qué momento va a ser el corte del acto para iniciar el nuevo acto, y como nunca se dio eso, no sé, como que esperaba como un clímax natural o algo así como en los anteriores. Es que ahí es donde yo digo que Oda no tiene cómo detenerse. O sea, yo creo que tenía un, un lapso similar a los otros dos arcos y se le fue. Y ya cuando vio todo lo que había hecho, dijo, ouch. <risa> Pero mira, seamos sinceros, dejando a un lado que lo llamó Arcos, la verdad, todo terminó amarrándose así en un hermoso paquete, o sea... No, no, estuvo bien hecho. Más bien es como que digo, como estaba viendo de tres actos, y yo, y yo sé que hay, hay, no es extraño una obra de hasta cinco actos. Yo estaba ahí como esperando, ah me imagino que va a haber un clima porque esto ya se lleva un buen rato y sigue, y sigue, y sigue, y sigue y bueno, me, pero me imagino que es porque al final de cuentas es el tercer acto que todo el baile de Onimashima entonces, se siente bien curioso porque el primer acto todo lo relacionado a la llegada, el segundo acto Luffy aprendiendo el ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? es este, el Ay, Tiene un nombre. Sí, que la prenda estando en la cárcel. Ajá. O sea, el primer acto es la, la llegada. Ah. El segundo acto es todo el cómo se llama. El segundo acto es este. los preparativos para el ataque. Y el tercer acto. Yo pensé que el tercer acto iba a ser nada más el flashback. Y el cuarto y el quinto ya iba a ser el Rayo Nigashima. No sé, es, es, es como. Estoy como uniéndome como pedantito. Pero me gusta mucho que ese primer, eh, de hecho, me gusta mucho ese primer acto porque se siente como un arco de One Piece a la antigüita de llegamos a la isla, nos divertimos, vamos conociendo. Y me encantó que hasta se tomaron la molestia de hacer peleas de Sumo. Es el tipo de cosas que a veces One Piece siento que le faltan cuando se pone muy serio. Esos momentos de que Oda, ¿se acuerdan? Fue. Hice una historia dramática con un niño compaña, de un, con un tipo con pañales. Es el momento de bajarle tres rayitas al drama. Hay que bajarle al drama. No, y es que hubo un dramón, o sea, chinga, o sea, pobrecito. Ahora sí estuvo pobrecito Japón, o sea... <risa> ...le cargó bien duro, o sea... ...¿quién no ahí estaba bien? Tenía un muerto que llorar y un, y un trauma que sanar. Eso sí. Regresando a lo que se quejaba Tao de Bleach. Nunca tengo problemas con lo, de, lo del haki... O sea, de que el hacky siempre tenga más hacky, o sea, de que, oye, tu hacky está hackeado, pero necesitas hackearlo más. Ay. Es que Pues es que el hacky nada más es la base, ¿no? Es como es como el nen de. de Hunter Hunter. O sea, nada más es la base y de ahí el, este, cada quien ah, se va especializando y lo va este cambiando y va haciendo sus mismas técnicas. O sea, el haki pues tiene para dar y de sobra. O sea, como tal, ah, o sea nada más así como haki. Ah, el, el, el, como el nen de Togache. Sí, Ajá. pero de hecho el nen es bien complejo, o sea, y tiene muchas reglas y... El hacky es más suave, o sea, el hacky es básicamente... No, no, no, o sea, pero, pero eso es a lo que me refiero, o sea, el hacky nada más es la base. Entonces, no, no no, y... no, no, no, no, no, pero es que es a lo que voy. Es que nunca, no es como el nen, porque el nen se usa en base a la personalidad y, y, la, y, y, y, y, la, y las implicaciones de que tienes afinidades con unas que te vuelven imposibles con las otras... El otro, eh, eh, eh, Oda, si mal no recuerdo, básicamente solo lo había dividido en tres, ¿no? Observación, este, defensa y control. Eso era todo lo que tenía el haki. Pues mm, son las mismas tres igual que el Nen, por eso te digo que... ¡Es, es o sea, que el Nen son ocho! No, pero las principales, las básicas. Que las principales son, son ocho. No, las, o sea, las que les enseñan primero, ¿qué es la, de, la, que es la de proyección, la de, este, la de fortalecer y la de escudo? Son las tres, las que se hacen. Pero mira, yo no estoy diciendo que sea, que sea igual, sino me refiero que dentro de ese universo el hacky es, por así decirlo, la energía y pues la puede ocupar como quiera, o sea... Pero es que la cosa es que nunca la ocupa como quiera, o sea, siempre la ocupa exactamente de la misma manera, solamente que le revelan que su manera no es suficientemente fuerte. O sea, más que eh, y explicarle nuevas maneras de usar el haki, es maneras de fortalecer el haki. Probablemente la más, este... A semejanza sería el clásico cosmo, o sea, que tu cosmo era cosmo, pero necesitabas más cosmo. O sea, porque mira, mi hijo, tenías el, sex, el, séptimo, el el normal, pero ahora necesitas el séptimo sentido y. y ahorita vámonos al, no, al noveno sentido. Y del Saiyajin, viene el Super Saiyajin, y el Ultra Saiyajin, y el Dios Saiyajin, y el Saiyajin, Saiyajin, que es más Saiyajin que todos. Pero no lo estoy diciendo como crítica, ¿eh? No, oh, no, no. Es que estaba yo buscando, es este, el de lo que decía este... Escata es este, no pero este no se sé si sea. Estamos hablando del viejito tipo Yoda. Ajá, el bu el buzo Shokuhaki. Uh -huh. Eso es lo que le enseña, la proyección de la energía. Ajá, ¿Qué ¿Qué era, es? que era es, es lo que decía, era el tipo de cosas que le hacía falta a Luffy aprender, porque todavía, o sea, cuando llegó a Wano Ya había, recuerdo que Entre los fans estaba la discusión De que Luffy todavía no podía ser Emperador, mm. todavía no O sea, to, todavía no podía Enfrentarse a Big, apenas Podía enfrentarse a Big Mom Y Big Mom Básicamente acababa de tener Un mega refinche ¿Cómo se va a enfrentar a Kaido y Big Mom? Y a Teach Y luego el que Y no sabemos Qué onda con Y luego no, sabe, luego no sabemos qué onda con este con, con Shanks y Pozhuano. Pues, bueno, no solo ya sabemos que se pueden enfrentar, ya hasta sentimos de que los almirantes ya son más... Ya como dices, eh, uno a uno se sí puede. Que va al final del arco, ¿no? Cuando se quedan de que, ah, sí pudieron. Ya, está, ya, está, ya estábamos listos para brincar, pero, ah, sí, sí pudieron. Se contó de que estaban cansados, pues de que sí, me encantó. ¿Eh? Uh -huh. estaban cansados de la sí, batalla. Está... Y... sale, sale, sale, bla, bla. No, que sigo que me encantó ese detalle de que ya Luffy ya está en un punto donde básicamente ve un almirante y dice, "Ah, sí me lo he hecho." Literalmente vimos cómo vio a un almirante y decidió quedarse a ver cómo los personajes Serie B lo derrotaban. Y los, los personajes Serie B pensando en él que no, pues pobrecito, que había peleado, que estaba cansado, que no, no podrían enfrentarse. Y nosotros comiendo sus papitas ahí viendo cómo se estaban peleando. Bueno oído, disculpas, la verdad me hubiera gustado platicar más, pero sí tengo que prepararme para mañana hay que descanses ¿Qué? ajá, ya me toca, me toca piquete mañana este, y pues después de eso, a ver si te vas a desayunar bien, porque en ¿no, nombre eso de ir en ayunas y todo mira, yo no he comido nada desde las ay bueno De las seis no he comido nada Sí, no, es, que es lo que recomiendo Luego estar en el avionesto Por eso te digo sí, Luego claro. después para que comas algo Porque sí se sienta refiero. Ya, sí. me, ya me ha tocado a mí Uf, sí, va a estar todo duro Ya duermen, antes bueno, que se coman al gato No, no, no es dormir es, es, Bueno, sí, tengo que prepararme para dormir Pero, bueno Que descanses y pues avíseme si va a haber más charlas de guan, de igual, no, Porque la verdad Cuatro años somos? de bueno merece como mucho discutir ya más cuidado. Vamos a darle más eh, énfasis, tal vez de para seis, siete episodios, vamos a ver, vamos a ver. La próxima semana vamos a hablar de fútbol, ya lo decidió el. el, el elenco de. El otro elenco de, de los especiales. O sea, te, yo le tengo que dar Este, mucha mucho, Muchas alanzas. Es, este, ¿cómo se llama? Ando, debo andar naneando a muchas personas aquí Este El jueves vamos a hablar De La Casa del Dragón, por si quieres estar Mmm Ya sabes que yo soy de la controversial opinión de que puedo vivir sin George R.R. R. Martin Al menos algo que no sea su maldito libro Bueno, eh... oh, bueno quién sabe, porque el jueves, ay chica de madre Tengo tengo cosas que hacer el viernes y el jueves Bueno, pues, pero ándale ya vete porque si no se me va a acabar el podcast y habrá sido como si no te hubieras despedido Ah, bueno. Nos vemos. Bye. No fue un placer, fue un placer este, verlos después de ya. Un buen rato. Hasta Así luego. es verdad. Así nos abandonas. Uh -huh. en y a ver, Tavo. Entonces, este... ¿Qué partes? Aviéntate un eh, próximamente en Guano. ¿Qué, ¿Qué cosas vamos a, vamos a esperar de estos resúmenes? A lo mejor nos ha quitado el mute. Bueno, pues entonces. ¿Te lo avientas tú o me lo aviento yo? Ah, no, pues aviéntatelo Tú eres más bueno para las cosas dramáticas. No, no, no voy a hacer un. ...próximamente no... ...me acabo la garganta... ...no pero lo que decías... ...no es no que... no... pero ...no, no por eso la vamos... La... ...básicamente... ...vamos a conocer la historia de... ...de Gold Roger... qué le pasó a Odin ...vamos a ver cómo una persona... ...se sacrificó en aceite... Este, ...y fue traicionada... ...soportó el el, el... ...el insulto... ...y la burla de todo su pueblo y luego vio a su pueblo sufrir y todo se lo aventó de la manera más macha este... ay pinches japoneses hacen cosas tan horribles y al mismo tiempo tan espectaculares este vamos a ver el sufrimiento de una hija que tuvo que literalmente colocarse a los pies de su peor enemigo nada más para esperar el momento clave de poder vengarse Este, vamos a ver cómo un, eh, un uh, uh, uh, este, Momo se convirtió en el, en el león no de One Piece. león no. Porque no sé si lo recuerdas. León no. Sí, sí, sí. Era era literalmente sí. un, niño un niño en cuerpo de adulto. Sí. Este vamos a eh, va, vamos a ver distintos problemas este de, de, de, de explotación incluyendo el hecho de que el Kaido era bien inteligente como gobernante este autocrático al punto que tenía un un este un, un ...un festival... ...que les permitía... ...por un día... ...mantener el... ...el ánimo... ...para poder aguantar el resto del año... ...vamos a ver... ...este... ...como el propio Kaido... ...estaba harto de la vida... ...este... ...su origen... ...que está lleno de elementos... ...de explotación infantil... ...y este y como y, y, y imperialismo esclavitud sí, era esclavo, ¿verdad? originalmente y luego bien. también conforme va avanzando vamos a, con, vamos a llegar al momento que le tomó 20 años a One Piece o sea, mi respeto señor Oda, te tomó 20 años, te lo pensaste muy bien, pero cuando por fin convertiste a Luffy en un super Saiyajin Lo hiciste como los grandes y con este monólogo yo creo que ya concluimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Esperemos que para la próxima semana esté Hagen. Eh, de todos modos, conéctense a la página de Facebook, este Crónicas del Multiverso. Eh, al grupo o a directamente aquí en Twitch, YouTube, dejen algún mensaje en nuestra página, probablemente también multiverso.com... probablemente también hay este, métodos de contacto. Si quieren algún tipo específico de tema para estos especiales, hagan sus sugerencias y con mucho gusto este se agenda para Para comentarse. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pásenla bien. Este es el momento que cualquiera de ustedes. Grita un. U, u, u, una frase. <risa> no, no era esa. <risa> no era esa. Usualmente es una que no sea. La que dice bote. Pero... Fuerza México. Porque a lo mejor no pasas. De la, li... de, de, de la primera fase. <risa> Isso e se... é... Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.